Bienvenidas, bienvenidos a Irradia. Muy bien acompañado en este cayuco a los mandos DJ Pili. Y aquí se presentan los marineros. Buenas noches, soy Daniel Egea. Estoy... Y yo soy Welsh Medina. Buenas noches. Como de costumbre. ...con una canción senegalesa en lengua Wolof... ...de unos chicos que llegaron en Cayuco aquí a Canarias... ...que fueron mandados regresar después de jugarse la vida... ...no se pudieron quedar... ...y una de las canciones que hicieron... ...y que tuvieron apoyo de esta asociación de Puente Humano... ...para difundirla... ...es Gestol... ...una canción sobre la amistad... ...y sobre qué se le puede decir a esas personas... ...que son amigos tuyos... ...pero que de pronto se ven con un montón de pasta... ...y se olvidan de ti. Bueno, en el programa de hoy, por supuesto, vamos a conectar, como sea, con Senegal... ...a pesar de que es difícil en general, pero sobre todo en días como hoy... ...en los que el país se debate entre un posible golpe de Estado. Eh, la situación es muy dura... Y me llamó mucho la atención no ver nada ayer en todo el día en el canal 24 Horas de Televisión. ¿Lo han consultado alguna vez de ese canal? Eh, 24 Horas de Televisión Española. Hmm. Hombre, yo creo que es el portal abierto a, la, a las noticias y tal. Creo que está bastante bien. Lo que pasa es que es verdad que no... Sinceramente no lo, no lo he visto, pero tampoco creo que deberían de haber hablado un poco sobre, sobre este hecho. Yo no vi nada, nada, nada, nada Y claro, si no sale en el canal 24 horas Es que no aparece en, en Por supuesto, ni en Telecinco Ni en la primera, ni en la segunda uh -huh. Que dan menos espacio a noticias internacionales Que el canal 24 horas no eh, Me preocupa mucho Pero de eso hablaremos Con Amadú, que ya es conocido De Daniel y de Borja uh -huh. Y sí. con otras personas que van entrando al Cayuco Vamos a ver si ya ha entrado en el Cayuco Ana, Ana, nos escuchas Hola, Hola, bienvenida Hey, Rafa, Pili, ¿qué tal? Bueno, aquí tienes también a dos personas más Hola, A ver, noches. ¿quiénes son? Hola, soy Dani, buenas, buenas noches Y yo soy oh. Borja, buenas noches Bien ¿Qué tal? Dos adictos a la radio ya, ¿no? Genial Sí, la verdad que sí, desde que, desde que te conocí a ti, la verdad, siempre... <risa> y al proyecto de radio, la verdad que sí Bueno, están haciendo un programa de radio ya, desde hace unas semanas, que se llama... El Cuartito del Humor. El Cuartito del Humor se distribuye por internet y, bueno, esta es la primera vez que vienen a un directo, ¿no? Un rabioso directo. ¿Cómo la... Estamos muy emocionados. <risa> <risa> Ana, ¿cómo te encuentras tú? Pues muy bien. La verdad, aquí, escuchándote y escuchando las noticias sobre Senegal, preocupadas también porque... Eh, También tenemos gente allí, ¿no? Eh, conocida. Eh, y bueno, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Venga, a ver si salva saliendo luz en medio de la oscuridad. ¿Tienes para hoy algún poema, alguna canción, alguna sugerencia, alguna iluminación? <risa> Igual a lo largo de la noche se nos va ocurriendo algo, pero estaba entretenida con un. Un vídeo muy cortito de ATAC, eh, se lo estoy intentando enviar a Pili, a ver si lo puede colar en el programa que es de Christian Felber. Ajá, irá viniendo poco a poco. Sí, habla de la economía del bien común y es una propuesta tremendamente interesante, ¿no? Es otra forma de ver... Eh, eh, las operaciones a nivel económico ¿no? Más ligadas a la dignidad humana Yo creo que sería interesante eh, mm. Escuchar a Cristian un ratito Vale, ATAC ¿Qué es ATAC? Vamos a... ATAC es una asociación internacional pues, Preocupada por eh, la economía El malestar de la economía uh -huh. E eh, intentando generar propuestas eh, centradas en, en los derechos humanos, economic, eh, centradas en la economía, pero vinculadas a los derechos humanos. Eh, esto es una síntesis muy... muy la verdad que es muy escueta. Vamos a ver, se... porque también tienen aquí internet, tenemos dificultades, pero algo de internet, tenemos un chorrito de internet, nos llega. Borja, estás ahí en internet, ¿por dónde anda eso ahora mismo, ese ordenador? ¿Qué está visitando? Pues estamos buscando, ¿qué es Atac?, Y lo que leemos aquí es que es una asociación por la tan, eh, tasación de las trans, eh, transacciones financieras y por la ayuda de los ciudadanos. No, es un poco complicado, tasación de las transacciones financieras. ¿Qué querrá decir eso, Dani? Pues, la verdad es que no... <risa> podría decir muchas cosas. ¿no? Ana, ¿tú nos lo podías explicar? <risa> la verdad es que me ponen un compromiso porque son... Eh... <risa> son factores eh, económicos eh, un, un tanto complejos pero realmente lo que la propuesta es poner un, una especie de impuesto a todas las transacciones transacciones financieras que hacen los bancos a nivel internacional ¿Mm? o sea yo compro una yo soy un banco o un gran gran empresario y hago tic tic tic en el ordenador compro una millonada <risas> de x y hago tac tac tac Y lo vendo por mucho más. Que a ese beneficio que me llevo enorme, con ese tic-tic-tic y ese tac-tac-tac, haya un pequeño ping-ping-ping que venga para todos, ¿no? Que forme parte de un fondo común para ayudar a la gente que pasa problemas. Sí, de eso se trata, de que el impuesto eh, que, se, que se, se establezca se distribuya a, a, de forma... Pues para el bien común, ¿no? De, de, de, de forma más comunitaria posible. Bueno, leemos también aquí un poquito... <risa> de la historia De la sociedad, para el desarrollo de la investigación, etcétera, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Bueno, leemos también aquí un poquito la historia. Dice que se creó en Francia en 1998 y que es un grupo de presión a favor de la introducción de una tasa a las, trans, a las trans, transacciones financieras internacionales para ese fondo común del, de lo que tú vendes, claro. Para ayudar a la gente, ¿no? Para compartir entre todos y ayudarnos con una aportación pequeñita de muchas eh, transacciones, de muchas mm, comerciaciones, de muchos eh, trámites financieros, económicos. Eh, Ana, ¿y este vídeo en concreto te parece revelador? Sí, me parece interesante porque Christian Felber eh, hace una síntesis muy, muy, muy cortita de lo que significa de la relación entre nivel de vida y calidad de vida. Eh, se tiende a hablar eh, uh -huh. de que una sociedad tiene un, una mayor calidad de vida si tiene un, nivel, un producto interior bruto bastante alto, ¿no? Y eso realmente no es verdad no tiene que ver el dinero que se gane con la calidad de vida de la gente. Y entonces él es capaz de, de, de separar. Y luego eh, realiza una propuesta eh, interesante desde ATAC, en la que se, se, se insta a que los estados apoyen y les den ventajas legales a aquellas empresas que tengan en sus operaciones eh, en el comercio, en, en su actividad comercial o económica, eh, un, un programa ético, por así decirlo, ¿no? Un, un, Ajá, un programa un, ético. Sí, un programa ético, quiero decir, que, que respete los derechos humanos, que se respete el medio ambiente, que se respeten las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. Pero, pero Ana, estás es... hablando del mundo al revés, o sea, que se premia a los que hacen bien las cosas. Sí, se premia. Se trata de premiar bien a la gente que respete la dignidad del ser humano y se trata, pues, eh, y excluir a aquellas empresas que generen desastres en todos los sentidos. O sea, por ejemplo, aquí hay una empresa en concreto de la que tiene una página Borja delante, una empresa de de petróleo, ¿es? Sí, es sobre es un país rico en petróleo del Shell, la, la las gasolineras uh -huh. y dice que tiene un oscuro historial en, en Nigeria, que tiene pues, parecer cositas por ahí algo, algo oscuro en Nigeria y el otro titular ¿cómo era? ¿Pobreza? Uh -huh. eh, pobreza en un país rico en petróleo, o sea que es un país rico pero eh, tiene petróleo pero está, no tiene... es pobre La gente pasa penuria. Sí. Y esa empresa Shell, si estuviera haciendo negocios que perjudicaran a la gente, el, según lo que tú dices, Ana, habría que quitarle dinero. Eh, no solo habría que quitarle dinero. En principio la propuesta es eh, ver la diferencia entre empresas que desarrollan una actividad económica para el bien común, para el bien de la sociedad, para mejorar la calidad de vida de la gente y ver y diferenciar aquellas empresas que están haciendo todo lo contrario. Eso primero la propuesta, imagínate, son pasos pequeñitos, ir dando pasos, que el Estado premia a la gente que está haciendo cosas dentro de, de unos parámetros más éticos. Y no habla todavía nada eh, en este artículo, en este vídeo, sobre qué medidas habría que tomar, ¿no? Sobre empresas de, pues, que deterioran... Ajá. ¿Y qué te parece en lo que se carga el vídeo que escuchemos una de las canciones que nos tiene preparado DJ P? Ah, me encantaría que la he echado de menos un montón. <risa> Your soul, uh, everything they're saying is promoting war. Check out the headlines right between the lines. Crimes and brutality still are growing on and on and on. And the war industry still are growing strong and strong and strong. Yeah, it's an interplanetary, interplanetary revolution. Oh. Interplanetary Revolution, está diciendo, una revolución interplanetaria Tan interplanetaria es la vida que tenemos un periódico que nos habla de Nigeria Y caemos en la cuenta de que la mayor parte del petróleo que llega a Canarias viene de Nigeria uh -huh. Si estamos empleando corriente eléctrica para eh, difundir por las ondas cosas Para ver con la luz eléctrica ahora eh, el periódico mismo o para ver la tele, quien está en su casa viendo la tele, aquí estamos empleando energía de Nigeria. Claro. Pues, bueno, es justo rendir un, un homenaje, un tributo, a la gente donde nos viene el petróleo y que ellos están bien recibiendo, por desgracia todavía, la destrucción medioambiental, ¿no? Eso que se ve ahí, en esa foto... ¿Qué se ve en esa foto, Borja? ¿Cómo la describirías? Pues... Eh, eh. El delta que, que destrozó el río Níger, que parece que hay petróleo y es terrorífica la foto, <risa> por mi parte. ¡Terrorífica! <risa> And strong, yeah. It's an interplanetary Revolution Interplanetary Revolution Interplanetary Revolution, interplanetary revolution. revolution Day Revolution Interplanetary War War Esta canción, Ana, tú no dirías que viene de África, suena africana, ¿no? Suena muy africana y me estaba la canción, bueno, no sé dónde será, tú me dirás ahora, pero me estaba llevando a un proyecto súper bonito que tengo, que está en la web, que se llama Afrique a Dan de África, 50 años de independencia. Pero en francés, sí, ¿no? ¿eh? encuentras, Si tienes internet por ahí, le, lo, lo escribes y lo encuentras fácil. Pues ahí está, y ahí como está. está... <risa> A ver, sería... De... Sería escribir... Hay que sí. escribirlo tal cual. A se encanta andan de pandas. <risa> eh, ¿Rafa? ¿Esto qué suena? ¿Esto qué suena? ¿Qué es? Sí, como hablabas de, de Níger, hay como en este proyecto hay, hay varios países de África que hablan de diferentes aspectos culturales de, de varios países, ¿no? Entre ellos Níger. Y veía el otro día eh, teatro de la calle y la teatro. Sí, descubrirle teatro de rue. Sí, eh, son gente que se dedica a hacer teatro en la calle para sensibilizar. La verdad que es un proyecto bastante interesante también. ¿no? Y esto es en Níger, igual, no de lo que estábamos hablando también. Ya, de cuántas cosas estamos merodeando por África, pero vamos a ubicarnos un poquito mmm, en nuestro punto de partida. Estamos en Radio Geneto. Esta es la radio de la Asociación de Vecinos de Geneto, de la Unión de Asociaciones. Allí, eh, el lunes hubo una reunión aquí muy importante y en el programa anterior se estuvo hablando de forma muy fuerte eh, respecto a las relaciones con el ayuntamiento porque esta radio y esta asociación quiere continu continuar su existencia. La asociación existe desde el año 1931 y la radio desde hace 14 años. Y, sin embargo, hay dificultades económicas porque se subvenciona a otras asociaciones y a esta no. Entonces, está, esta asociación que nos ha brindado A nosotros y a mucha otra gente la posibilidad de utilizar estos micrófonos, estos estudios, por lo cual estamos muy agradecidos. Está reclamando apoyo, no podemos Hombre, menos que, que, que mencionarlo. Yo creo que una labor tan, tan bonita como es la radio y tan, y tan llena de, de oportunidades es una de las cosas que se, podrían dar más a, o sea, se podría subvencionar para que siguiera existiendo que no se cortara el un canal tan importante tan de, de de expresión y de no se tendría que cortar simplemente por el hecho de no o sea más bien por la gente que los locutores y también por la gente que lo escucha y le gusta es decir uh -huh. o sea. estamos en un teléfono nos pueden llamar es el 922 63 38 48, 63 38 48. También pueden conectarnos a través de las redes sociales, Puente Humano, en Facebook, en, en Twenti, en Twitter, todo eso. Y el correo electrónico, puentehumano, arroba gmail, punto com. Puente Humano es una asociación, ¿vale? De acuerdo. Pero ¿de qué va esta asociación, Ana? <risa> Me voy a pasar la noche definiendo... <risa> definiendo asociaciones. Bueno, puente humano. <risa> puente humano, cuando a mí me preguntan por puente humano, ¿qué es puente humano? Digo, yo creo que la misma palabra lo dice, ¿no? Y a buen entendedor pocas palabras bastan, pero sí es verdad que tiene un componente importante de educación y está muy centrado en África, ¿no? Uh -huh. Y lo demás siempre digo también, imagínese lo del resto, pásense por ahí, ¿no? Okay, y este programa de radio es una asomada hacia eso, porque en Puente sí. y mano, en esta asociación, hay gente africana que está en África, hay gente africana que está aquí, hay canarios que están aquí, hay canarios que están en África continental, hay gente americana, y lo que hacemos es que a través de la tecnología rompemos las barreras entre nosotros. Entonces ya para tener un grupo de personas, amigas, con las que quieres hacer cosas para mejorar Tu mundo, el mundo, no hace falta que estén todos en una misma reunión, en una misma mesa. Pueden haber diez mesas, solo tiene que haber ganas de querer estar juntos. Y pueden Hablas... ser diez mesas en distintos lugares del mundo, que no, no hay problema. Y todo gracias a las tecnologías y... y Pero la... sin embargo no todo el mundo tiene la, la, la gana de utilizar la tecnología para eso. ¿Por qué será? Bueno, porque la esencia es la comunicación y es bastante difícil comunicarnos, aunque parece algo demasiado sencillo, pero es, es algo también bastante complejo. Es como las transacciones económicas, el impuesto este de transacciones económicas. Es complejo porque para comunicarse hay que escuchar lo que se dice y eso es sumamente difícil. Mira, ¿no? en, el, en el instituto donde ustedes están, que es el... Cabrera Pinto, eh, el proyecto de radio que está en marcha, uh -huh. eh, ¿está ayudando a que gente que no se hubiera hablado o se hubiera hablado menos se hable más? Sí, yo creo que sí. Bueno, hace poco también, me acuerdo que cerca de, de las fechas de Navidad, tuvimos en el proyecto de radio tuvimos una conversación con Amadú, que Ay, estuvimos, hablando, estuvimos hablando con él y tal. Y muy bien, la verdad, porque yo creo que gracias a la, a la tecnología pudimos hablar... A lo mejor sin, sin la tecnología no podríamos haber hablado y no podríamos haber conocido tanto de ellos como ellos de nosotros. Uh -huh. Es algo que me gustaría... Y vos, entre la gente que conviven cotidianamente en una misma zona, como pueda ser un instituto o un barrio, la excusa de tener unos cascos, un micrófono y esta magia de la radio, ¿ayuda a que se hable más la gente que normalmente vive cerca? Bueno, depende si... Hombre, a ver eh, Yo creo que más bien es eh, La radio, si lo que tú dices del micrófono, es sobre todo Que a la gente, yo creo que se, se, le, le atrae más Que el, le guste le, O sea, le gusta más No a lo mejor que las relaciones eh, a, pie de, a pie de calle A lo mejor las relaciones también se pueden hacer No solo entre gente que Que esté a tu, o sea, que la tengas Todos los días contigo, sino también puedes Comunicarte con gente que a lo mejor esté tanto en África como aquí mismo, pero en partes más, más uh -huh. lejos. Por, lo digo porque, por ejemplo, una de las grabaciones que ustedes hicieron que me llamó más la atención a mí personalmente, es la entrevista a Marina, que trabaja en la portería del instituto, ¿no? Uh -huh. Y que compone poemas. Sí, y bueno... Esa eh, entrevista que está subida a internet, que incluso podríamos escucharla ahora, ¿no? Sí, tuvimos una entrevista, bueno, es la, por la portería nuestro instituto, que escribe poemas. Y también por la fecha de Navidad, me acuerdo que también le hicimos una entrevista que, bueno, y, y nos contó uno, de sus, pro, uno de, su, de sus poemas y tal y muy bien, la verdad. Y ustedes usted le hicieron unas preguntas uh -huh. y yo me decía, bueno, esta, estas cosas que está contando Marina, estas preguntas que están haciendo ustedes, mmm, sin la excusa de la radio a lo mejor no hubiera ocurrido, ¿no? Exactamente, a lo mejor si no, hubiera, si no hubiéramos concertado esa entrevista no hubiéramos hablado con ella y no hubiéramos sabido que, que escribe poemas. Es muy, muy bueno la verdad. Y luego como entra la música cuando hay un silencio, ayuda a coger un ritmo y un bienestar, ¿no? Por ejemplo, si ahora tú le enseñaras a Pili y le haces un gesto y le dices, le haces así con la mano para que baje un volumen tuyo. A ver, a ver, a ver, Dani, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, a ver, a ver. Ont Lui, Lui, Lui, Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien si ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Tu me laisses la tchétchénie. Moi je te laisse l'Arménie Si tu me laisses l'Afghanistan Moi je te laisse le Pakistan Si tu ne quittes pas Haïti Moi je t'embarque pour Bangui Si tu m'aides à bombarder l'Irak Moi je t'arrange le plus distant Ils ont partagé le monde Plus il n'est en Ruien de méta, ruien Ils ont partagé le monde. Ruien de méta, ruien de méta, ruien de méta. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses t'n gisement, moi je t'aide à chasser les talivans. Fais la guerre à tes côtés Si tu me laisses exprès ton or Moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde Lui en est métal Lui en est métal aye, aye, aye, aye. Lui en métal Ils ont partagé le monde Lui en est métal. Il s'étonne que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandel s'est trouvée chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi Se trouvée dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou Se trouvée dans l'Empire Mandel. Une partie de l'Empire Mandel. Trouver je l'hémorstie. Ils ont partagé Afrika. Sans nous consulter. Sans nous demander. Aïe, aïe, aïe. Sans nous aviser. Ils ont partagé le monde. Ruien ne m'étend. Ruien ne m'étend. Ruien ne Ils ont partagé le monde. Como contábamos antes, tenemos la entrevista con Marina, la portera en este instituto, bueno, que nos leyó uno de sus poemas. Cuéntanos un poquito más, Borja Bueno, hicimos una entrevista a Marina eh, y eh, la entrevistamos el 22 de diciembre. Nos leyó algunos de sus poemas y habló con nosotros sobre la relación con la poesía. A ver, a ver qué nos cuenta. Buenas, estamos en Radio Cabrera, hoy estamos entrevistando a la portera del Instituto Marina, buenos días. Buenos días. Bueno Marina, primera pregunta me gustaría preguntarle, ¿cuándo empezó usted a escribir poemas? Cuando sentí mmm, cosas que no podía expresar con, con la um, boca. Muy bien. ¿Por qué razón empezó a escribir poemas? Por la sensibilidad de los sentimientos. Eh. ¿Qué sientes al escribir un poema? Alivio. Así, bueno. ¿Cuál es el tema que usted expresa en sus poemas? Humanidad. ¿Usted nos podría leer alguno de sus poemas o se acuerda de alguno que usted haya escrito y no lo podría decir? He escrito tanto que es imposible. Es imposible, en, a ver. Porque todos me salen espontáneos, no me, no, yo no lo pienso. ¿Entiendes? Ahora tengo uno recién calentito, ¿no? Okay. Recién salido del horno, porque me lo acaban de inspirar alguien. Okay. En este mundo donde los valores parecen ser trabajar, ¿y qué recompensa tenemos? ¿Pagar? Pero vernos libres de muchas cosas, respira. Pero vernos libres de muchas cosas, respira. Y cuanto menos cargue, más libre te ve. Hay que recuperar el diálogo, los pequeños momentos, el apoyo, los hobbies. Verse útil. Empezar a aprender cosas rutinarias que parecían que no, sa no sabes. Nadie nace aprendido. Y todo es ponerse y ponerse. Y con el aliento, agarrarse no solo a una situación. Hay muchas por las que vivir. Eso es un paso importante A sopesar otros valores. Nada es eterno. La vida nos somete a pruebas que tenemos que alcanzar. Seguir y ver una pauta. Una, una puesta de sol. Y todos los momentos con carisma y tranquilidad. Y saber que lo que nos pase es aprender. De lo bueno haber querido y de lo malo superarse. Ser mejores personas. Y sabes que cuando rompe, comparte, comparte, da alegrías, emociones, tristeza, preocupaciones, miedo, pero también el alma y sobre todo humanidad. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y esperemos que siga siendo poema. Yo pienso que sí, que yo creo que esto es como si fuera un pequeño paso, ¿no? Porque no he tenido la oportunidad de que nadie me lo saque a la luz. Lo Los pocos los o pocos, los muchos, yo no sé cuántos son. No sé, yo no mido las cosas por cantidad, sino por calidad. Entonces, me gustaría, pues, creo que la, la juventud debería aprender un poquito de, de lo que ya hemos pasado un poquito por la vida. Que también nos encontramos, hemos encontrado solos, inseguros, con miedo, con, no sé, con un montón de problemas que lo, lo, hemos intentado salir adelante, intentado. Y estamos saliendo. Bueno, así, una última pregunta me gustaría hacerle. ¿Me podría decir quién es su poeta favorito? Con el que usted se siente más, más apegado, más, más inspirada. Todos los poetas del pueblo. Este. Miguel Hernández. Además me gusta también los románticos. Soy muy romántica. Y también los cantautores. Bueno, siempre recordaré a, a Víctor Jara hasta Yupanqui uh -huh. a personas que realmente han dado su vida por no solo por unas letras, sino por, por las libertades, por las verdaderas libertades, que es el trabajo y la cultura. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta, Félix? No, solo agradecer que estés aquí con nosotros contando sus ideas. ¿Y todavía algo más? Eh, no, y agradecerle que también esté aquí con nosotros y si necesita, si necesita expresarse alguna vez... Que venga aquí nosotros estaremos con ella cuando lo necesite. Ah, pues muchas gracias. Pues yo creo que las personas no, no crecemos sino vamos, vamos cumpliendo mandatos que nos manda la vida, pero no vamos creciendo. Si el día que se nos quite el niño que tenemos dentro, ya no somos personas. Pues muchas gracias María. A ustedes. Bueno. Wanneer je een de maakt eh, aan de stad, dan is het een bezoekje dat je niet kunt vergeten. Als je een bezoekje maakt aan een stad, dan is Y een bueno, pues, mm, es que y, y pues, a dat je niet kunt vergeten. Als aan een a een Aún está conectándose. Sí, tenemos que un poco. poner el vínculo entre este cayuco y el cayuco en el que está él. Hombre. Pero viene ya, va llegando, va llegando. Hablando un poquito de la entrevista de Marina, yo creo que eh, la comunicación, o sea, solo ese día, creo que ya lo que hicimos ese día fue, puede ser incluso fuente de inspiración para alguien que la escuche, puede incluso sentirse identificada con ella y es un canal, o sea, es incluso una forma buena de, de comunicar con gente que a lo mejor sin esta magia que tiene la radio no podríamos haber hecho. Borja, Borja, ¿sí? La verdad es que sí, pues... Mmm, ...menos mal que todavía hay personas, muchísimas personas... ...que le inspira el, la poesía... ...y que espero que la siga yendo o que se sume más gente. No sé y... si sí, Ana, que es, está por ahí. Ana, ¿no escuchas? Sí, A sí, ver. estoy escuchando. ¿Qué te parece esto de la poesía? Pues también me estaba llevando a otros lugares, no sé dónde lo escuché, creo, es en América Latina, hay una experiencia de, de trabajo, de trabajar la poesía, pero no desde el punto de vista mmm, tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros cuando nos enseña la poesía, a mí también me encanta Miguel Hernández, todo se ha dicho, sobre todo a la nana de la cebolla. Pero cuando nos enseñan la poesía, nos enseñan las poesías de otros. Nunca nos enseñaron a crear nuestra, poesía, nuestra sí. propia poesía. Uh -huh. Nadie nos ha enseñado a, a, a facilitarnos el, la, el mostrar y expresar en palabras las imágenes, uh -huh. los sentimientos, los pensamientos que llevamos, ¿no? Y eh, hay una experiencia en América Latina, pero es que ahora no recuerdo el lugar, de, de personas que se encargaban de enseñar la poesía de otra forma. Este tipo de poesía, intentando facilitar la expresión artística. Ajá, de cada eso, está, eso está fantástico, pero yo también quería ir un poquito más allá. Yo sé que tú haces poesía. <risa> y Ana, y una preguntita. ¿Y tú, para ti, ¿cómo, eh, cómo, te, cómo llegaste tú a la, po a, a la poesía? ¿Cómo te inspiró? Eh, esto de estar en la radio, <risa> acostumbrada <risa> a, a ser colaboradora. Que me pregunte. <risa> eh, a ver, Daniel, ¿eres tú? No, sí, soy, soy es Borja. Es Borja, es Borja. A Borja y Daniel, Borja, eh, yo no sé cómo llegó a mí la poesía, yo creo que la poesía cada uno de nosotros la llevamos dentro, eh, otra cosa es que tú tengas facilidad para, para sacarla afuera, eh, lo único que yo he sentido a lo largo de toda mi vida es que necesitaba eh, expresar en palabras eh, las imágenes, los sentimientos y, o ideas que llevaba dentro, Y de alguna manera así salen. No sé explicarte cómo, cómo salen, porque tampoco hay manual para esto. Solamente es que traduces en palabras eh, pues cosas que te mueven por dentro. ¿no? ¿Y nos podrías decir algún poemita tuyo? Así, <risa> con, igual, con tu tiempo, a lo largo del programa y con la a lo largo música. largo del programa, al final del programa. Y también, programa. Ana, puedes vengarte y hacerle una pregunta a cualquiera de ellos o a mí. Yo creo que sí que me voy a vengar porque esto de no estar en el estudio, <risa> parezco mejor, que, me, que me están entrevistando, no me hace mucha gracia. Bueno. Me voy a entrevistarlo a ustedes. Este proyecto del Cabrera Pinto, ¿cuándo es que comenzó? Bueno, comenzó el año pasado, con, uh -huh. bueno, que lo llevaba Francisco, creo que era, que lo llevaba un, otro profesor. Este año ya, por desgracia, no está en el instituto. Y más bien este tema lo lleva Rafael y también Ricardo, que son un poco los directores que, que llevan todo el tema. Ricardo es más vinculado al proyecto de radio y Rafa ya es más por el Comité de Solidaridad. Pero ya lleva dos años esto funcionando. Yo creo que más este año que el año pasado, este año ha tenido más ha tenido más visitantes y, bueno, esperemos que siga. No, no, no está saliendo muy bien. La verdad es que somos mucho más ahora. Ahora se nos une otro, otro chico más al, a la radio. Y, pues, estamos en bien. Estamos ahí. Dani y yo, aparte, tenemos otra radio que es la misma, pero eh, nosotros tenemos el Cuartito del Humor, que es también muy divertida y... Un programa dentro de la radio. Exactamente. Uh -huh. Y... Bien, estamos llevando bien la radio y yo creo que va bien, fenomenal, no hay ningún problema. ¿Y tienen, ¿tienen intención de comunicarse con las escuelas de África? Pues la verdad es que nos gustaría. Ya nos comunicamos, eh, el, este lunes sí. hubo un acto en El Cristo y estuvimos con una escuela en Luga, eh, que el director es Amadou. Nos cantaron una canción muy nos, bonita. Que nos cantaron una canción y estuvimos la verdad que muy bien. ¿Eso fue un, un acto en directo en la Plaza del Cristo? Uh -huh. ¿En qué consistía? ¿Cuándo fue? El lunes, el Día de la Paz, el 30 de enero. Mm, ¡Qué rico! Uh -huh. Y nos lo pasamos muy bien, hicimos muchos talleres y principalmente lo último fue que nos pusimos en contacto allí y nos cantaron una canción en francés, creo que fue, sí. Y bien, muy bien. Bueno, Cantaban muy bien. Un poco también sí. consistió en que nos reuníamos los comités de solidaridad de, de varios institutos. Éramos Los anfitriones del acto éramos el Cabrera... ...un instituto de taco y el bien y el clavijo... Qué bueno. y, estuvo, eh, ...y hubo pues, diversas actuaciones y actuaciones de teatro... ...y actuaciones musicales, la verdad que estuvo bastante bien... ...y después empezaron a reunirse más institutos... ...y la verdad es que nosotros fuimos los últimos, pero... ...manos dio... <risa> ...hubo una batucada... ...sí, batucada... Y, eh, ...y cuál era el contenido, ¿se acuerdan de las obras de teatro, la música?... ...el lema de qué hablaban, de qué hablaba ¿De qué ah, habla la obra de teatro, de qué bueno, hablaba la pues, música, las canciones. Pues de la paz, de la no violencia, de principalmente la equidad y bueno, y más bien tra transportar a la gente a, a la a la paz, eh, o sea y que y que y que de verdad quieran promover la paz y la no violencia y la injusticia social que, que se vive, eh, es más bien esa era esa era la lo que se proponía el acto. Creo que tenemos ya a Madú Pero vamos a entrar con un poquito de música O oh, Ana, tenías alguna palabra en la boca, ¿no? No, no, no No, no, no. está... Me, me quedé pensando sí. en el en otra forma, otro, otra forma de expresión artística, no solo el teatro y la danza, sino los dibujos que vi el otro día contigo, Rafa. Ah, los dibujos la de pregunta a ti <ríe> <ríe> La pregunta a ti, eh, los dibujos de los corazones con los arbolitos, qué significado, quién los hizo, para qué, con qué sentido, te dejo. <ríe> bueno, pues eso fue simplemente que Amadú le mandó a sus alumnos que dibujaran cosas para mandarlas aquí a Tenerife y... Una cosa que repiten a menudo, es corazones, a los que les ponen hojas, no sé si tú los has visto sí, también, Sí, tú ¿Dale? me lo dijiste, pero no me dijiste por qué eran, realmente ¿Con por qué, ¿con qué los pones? ¿Con qué finalidad lleva a cabo esos corazones con las hojas? Lo hacen todo, todos así, entonces a Madú eh, lo grabamos explicando un poco los dibujos y decía, parece como que decía él, ahora lo podemos... ¿Y por qué no se preguntamos a él? Es verdad, ¿Eh? es verdad. ¿Eh? Responsable Il faudrait qu'ils se disent ça peut commencer par la justice pour tout le peuple. Partage équitable toutes les richesses Mais tout de ça ne se que par la lutte. En de mier, de liefde en de drood, je ook monter, les uns contre les autres. Maar si Dieu le veut bien, ce sera les gens simples contre les ordres. Enfants du siècle, avançons, le doigt levé. Jeunesse et peuple du tiers monde, nous marcherons à tes côtés. Ta lutte est la nôtre, tout comme notre lutte est la tienne. Justice et liberté pour tous les habitants de la terre. Sèche tes larmes et relève la tête. On est badaille, le combat nous attend. Toi sera le premier champ de bataille. Résistant. On a le nombre, jeunesse du monde, ce sera plus jamais sans nous. Dignité et conscience, on est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens. Les pays oubliés jusqu'aux oubliés de nos pays, marginal des pays riches. Qu'attends-tu pour désobéir mon rapproche l'insurrection, Car plus question de laisser faire, la lutte est nécessaire. En d'autres termes, ils veulent nous baisser. Et contre la dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que mort. la mondialisation de la rébellion. On a tous le même. Nous partageons ta douleur, vois-tu l'arc-en-ciel au loin, c'est la rébellion et ses couleurs, ajoute la tienne, là où est écrit en gros, justice et liberté pour tous, à nous de cramer leur enclos Et de ces guerres concrètes, résistant à l'heure du néocolonialisme et de ces nouvelles conquêtes, résistant à l'heure du néolibéralisme et de ces guerres concrètes, résistant à l'heure du néocolonialisme et de ces nouvelles conquêtes, on est tous menacés. Le système Capitaliste, n'est qu'un prédateur, regarde dans le monde ce qu'ils réalisent Des génocides lorsque les peuples ne veulent pas quitter leur terre Pour les vendre à des grosses compagnies, grands frères, des militaires, chantage gouvernemental En Occident, une hyperme mentale Avec leur obsession du rentable ne connaissent pas l'amour, juste l'argent avec un grand A Faites pas la paix mais la guerre, c'est prolifique pour la vente d'armes Ne voyez que leurs avantages, compagnons, faut qu'on s'active Regarde leurs nuages, ils en tombe du sang radioactif Leur sincérité est ironique Considéré jetable, c'est inutile Alors, Économique, la quatrième guerre mondiale Enclenchée, ne sois pas triste, l'espoir existe Regarde le nobles mouvements apathistes Pour toutes les résistances Compagnons, combattons, tous les oubliés du monde C'est ensemble que nous vaincrons Contre leur dictature mondiale, c'est ensemble Compagnons que sa mort, sa mondialisation de la rébellion, on a tous le même ennemi Plein de sens sur ces écus qui persécutent à tout va Les oubliés, les exclus, jeunesse du tiers monde Nous partageons ta douleur, vois-tu l'arc-en-ciel au loin C'est la rébellion Du... hola hola eh bueno eh como dijimos antes vamos a que va a entrar Amadou que es un profesor de Senegal eh hola Amadou estás ahí Hola hola Hola Amadou hola. hola buenas noches ¿te acuerdas de mí soy Dani Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estáis? muy bien, muy bien Yo, yo soy Borja, el del vídeo hola, hola Borja, hola. ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Súper contento ah, de hablar contigo Un placer hablar con vosotros desde aquí y que hacen un movimiento muy importante para nosotros aquí, para comunicar con vosotros. Mira, estábamos ahora debatiendo un poco sobre los dibujos que nos mandaron tus alumnos aquí a Tenerife. ¿De qué, de qué, qué, ¿Con qué finalidad alcanza esos dibujos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significan? Bueno, espera, nos dimos cuenta de que había dibujos que tenían corazones, que tenían como, como árboles y ramas. ¿Esto qué significaba? Bueno, y eso... Yo, cuando había recogido los dibujos ¿Sí? y bueno, ha sido también para mí una sorpresa y, pero fácilmente también había decor, decorticado y en función de la realidad aquí que los niños están uh, manifestando su cultura, ¿sabes? ¿Sí? y sus costumbres porque aquí, ¿sabes? que aquí uh, la gente hasta ahora uh, la naturaleza es muy importante para nosotros Claro. Y, y también uh, la naturaleza también es algo muy sagrado, y aquí la gente se, se cree en que hay una comunicación viva entre la gente y la naturaleza. Y mm. así, si se ve también hay algunos también que han un baobab, que es algo sagrado, y también mm. los corazones y hay corazones, cada corazón es árboles o plantas, algo así. Uh -huh. entonces es algo muy muy importante y lo que quiere mostrar en esos dibujos se puede leer re realmente quiénes son y dónde están y son africanos, niños africanos y así se puede leer realmente que que la cultura africana que está muy muy liada, y que la importancia que aquí la gente da a la naturaleza como algo sagrado, como algo que vive, como algo también que comunican con, con ellos. Por ejemplo, un baobá aquí no se puede cortar ni, ni, ni dañar, porque dice, si corta a un baobá o dañar un baobo, o también otro árbol, árbol, algunos árboles dicen que te va a pasar mal, si no te va a pasar mal algo, te va, te va a pasar hola. mal suerte o mal futuro para tu familia. Mira, Amadu, estamos, sí. tenemos ya a Pepe Naranjo con nosotros, hola Pepe. Hola, César, Buenas noches. ¿Qué tal? Mira, está Madú al teléfono, está Ana por internet, como tú, te tenemos ahí a través de un programa informático, y están aquí Pili de los mandos y están en los micrófonos... Hola, Daniel Egea, Dani, buenas noches. Y yo soy vale, Borja ¿no? sí, Y ahora contigo ya somos más Pepe Venga, Hola. hemos secuestrado un poquito a Pepe Naranjo Que tenemos que dejar, lleva todo el día trabajando y no ha comido aún Pero estaba, sí. quería entrar Borja leyendo lo último que se ha publicado en el medio En el cual trabaja Pepe Naranjo que es GinginValley.com Borja, adelante Sí, eh, la noticia que me, me ha, más ha causado impresión es que los estudiantes se suman al combate Voy a leer un poquito eh, de qué se trata, de que los, los estudiantes de la Universidad Sheikh Anta Diop de Dakar se unieron este miércoles a las protestas contra la eh, candidatura del presidente Andolayi Ban en Senegal y pro protagonizaron una jornada de graves enfrentamientos con la policía. Eh, también dice que el epicentro de los enfrentamientos fue la avenida de Sheikh Anta Diop, donde quemaron una guagua. Me causa impresión porque unos estudiantes que se suman al combate, no veo yo eso... Falta el contexto, ¿no? No sabes qué está pasando en este país sí, y tienes no. esta noticia, que ya es un milagro tenerla, porque ayer, Pepe, estuvimos conectados al canal de 24 uh -huh. horas de televisión española es y no salió nada. Comentábamos que no había nada, de que no habían comentado nada de, de lo que había pasado, que la verdad que era bastante sorprendente. Bueno, y contamos con la suerte que Pepe Naranjo está ahí en Dakar, donde están habiendo mayores mm, eh, sucesos y nos puede contextualizar. ¿Qué está pasando en Senegal, Pepe? Bueno, eh, sí. Primero que nada, aclarar que eh, para mucha gente lo que está ocurriendo en este momento es un combate, un combate por... Eh, su constitución y por la democracia en, en Senegal ¿no? a veces usamos términos que pueden chocar ¿no? pero son los propios que se utilizan aquí ¿no? de cercle con más ¿no? Dicen. Eh, efectivamente ¿no? desde el pasado viernes como bien saben todos, eh, se ha producido una serie de disturbios en eh, Senegal y en concreto en la ciudad de Dakar, eh, después de la aprobación o validación de la candidatura del presidente Abdullah Iwad a las elecciones, una validación por parte del Consejo Constitucional que muchos en este país consideran un auténtico golpe de Estado constitucional, puesto que la Constitución recoge que, el presidente, que solamente un presidente puede estar dos mandatos y Abdullah Iwad eh, ya lleva dos, con lo cual el hecho de que se pueda volver a presentar significa que podría estar tres mandatos en el, en el poder eso ha hecho que mucha gente esté enfadada y, y que haya empezado pues, a, a, a elevar el tono de las protestas que hasta ahora habían sido digamos, más eh, de palabra y de comunicados etcétera, y ahora ya hay un auténtico malestar que se refleja en, en las calles ¿no? manifestaciones eh, que suelen acabar con enfrentamientos por la policía, etcétera eh, disturbios de todo tipo eh, barricadas, quema de cosas, etcétera Y hoy, como bien dices, eh, acabo de volver hace un rato de, de la zona de la universidad, eh, los estudiantes han salido con bastante contundencia a la calle después de que ayer muriera, en, en la manifestación de ayer, era atropellado por un camión de la policía un joven estudiante. O sea, que eso Mataná. es lo que ha producido... Borja, ¿qué preguntabas? Sí. Si... No. Si ese estudiante está vivo, está preguntando, Borja. Eh, sí, que si en, en, en esos sucedos había alguna muerte o algo, ha pasado algo trágico o algo, porque me, me, me parece que la noticia es muy, es muy fuerte, ¿eh?, para mí. Mira, Borja, desde el viernes eh, llevamos cuatro muertos confirmados. En eh, los disturbios del viernes, eh, que se produjeron de manera espontánea cuando se, pro, se produjo la proclamación de la candidatura de Guade, eh, esa noche murió un policía a pedrar. Eh, el lunes murieron dos personas en una manifestación en el norte de Senegal, en Podor una de ellas, una vendedora ambulante que pasaba por allí y, y que le cogió una bala perdida, porque hay que decir que se están dando casos de muertos por balas eh, disparadas por la policía, o sea que están disparando con fuego real y el, ayer por la noche, el joven que murió en Senegal eh, de, tras la manifestación que se produjo también contra la candidatura de Wade. Eh, fue arrollado por, por la carga policial y posteriormente pasó un camión eh, de la policía. Cuando él estaba tendido en el suelo, le pasó por encima y murió a consecuencia de estas heridas, ¿no? Cuando el camión le pasó por encima. ¡Mi madre! Bueno, eh, quería preguntar. Esto, bueno, antes comentaba con Rafa, ¿esto podría dar base a un golpe de estado o se podría armar esto así o no sé cómo, o, ¿cómo o, lo definirías. O se va a parar, no es que, no sé... La situación, eh, imagino que es muy incierta, bueno, ¿no, Bebe? No parece que sea. ¿Sí? ¿Hola? Hablo sí, bien, sí, ¿no? sí, te oigo. Eh, no, bueno, preguntaba por el golpe de Estado. Eh, no parece que en este momento se den las condiciones ¿no? eh, para un golpe de Estado, uh -huh. eh, porque hasta donde sabemos, el, el ejército está con su presidente, ¿no? con, con, la, con, digamos, eh, con el presidente electo, que en este momento es a Duraiguat. Eh, además no hay una tradición golpista en, en este país ¿no? Frente a otros países africanos en donde sí que se producen eh, con cierta frecuencia eh, asonadas militares o intervención de los militares en la vida política En este país nunca ha ocurrido, es ¿no? una excepción dentro de África eh, Así que no es una opción que en este momento se va bajando nadie Ahora bien, hay un enorme riesgo de desestabilización del país aunque no, no, no podemos decir que Senegal esté ardiendo, eh, porque no, no es verdad, pero sí que hay un riesgo de que la desestabilización continúe y sí que se pe empieza a percibir una gran inquietud por parte de la comunidad internacional, ¿no? pese a que en los medios españoles, como antes decía Rafael, eh, el, eh, el tema brilla por su ausencia, en la mayoría, eh, sí que se están percibiendo ya mensajes inquietantes eh, por parte de la comunidad internacional, y con respecto a Estados Unidos, eh, el otro día le recordó a, a Wade su postura y es la de que consideran que lo más oportuno es que Wade se vaya y deje el poder eh, Lo cual es bastante sorprendente ¿no? y, y aquí eh, ha, en fin, ha, ha causado bastante impacto esas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos ¿no? Mira, ayer nos comentabas que una, una forma eh, de, de tergiversar la información o de no darla bien del todo eh, afecta mucho y en concreto eh, al momento que se producen los incidentes la prensa española que se hizo eco eh, parecía decir que la gente estaba protestando porque al cantante Josu Endur no le dejaban presentarse las elecciones y según nos contabas no es por esto por lo que la gente protesta No, no, en absoluto ¿no? la gente eso ha se sentado también muy mal aquí ¿no? porque efectivamente cuando el Consejo Constitucional se pronuncia ...valida, eh, digamos, una lista de candidatos, en, en total son 14... ...y excluye a otros, excluyó a tres... ...uno de los excluidos era el cantante Kisundur... ...que es uno de los cantantes africanos internacionales... Eh, ...y desde Occidente, desde los medios de comunicación europeos y occidentales... Eh, ...se hizo esa lectura, ¿no?, de que la gente estaba mosqueada... ...y había salido a la calle... ...por la exclusión de la candidatura de Yusuf... ...y nada más lejos de la realidad... ...o sea, la gente realmente... ...lo que protesta, por lo que protesta... ...es por la inclusión de la candidatura de... de Abdullah Watt en las elecciones... Sí. ...pero esto no es más que el fruto... De, por un lado, el desconocimiento, que, bueno, que puede ser entendible, no todos tenemos por qué conocer toda la realidad de todos los países de, del mundo, ¿no? pero también, creo yo, del desprecio, ¿no? que eso sí que me parece preocupante. Cuando uno se pone a escribir o se pone a trabajar en un medio de comunicación, debe, eh, creo que la responsabilidad, hacer un mínimo esfuerzo por conocer el contexto ¿no? de lo que escribe. Y, y a muchos senegaleses les ha parecido un insulto directamente. ¿no? Bueno, parece que Amadú también tiene algo que decir. ¿Sigues por ahí? Ah, pues sí, uh, eh, bueno, era primero también para agradecer a Pepe Naranjo, y porque se puede sí. decir que la, la única página que está dando la información de Senegal día a día, digo información real, es Ginginvale, es un trabajo muy importante, y lo que está aquí, yo sé que como es difícil y con todos los riesgos están en el terreno, entonces muchísimas gracias y ánimo y para poder a ayudarnos para que la gente de España sepan realmente lo que está pasando aquí, lo que estamos uh, sufriendo y muchísimas gracias y diciendo que uh, que también Pepe Naranjo quería también uh, decirte que el sábado es el día del del gamu y es una fiesta religiosa el, senegalesa el gamu, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. es este sábado eh, que se celebra. Es el sábado y Ward uh, tiene que ir en en Tuagón. Entonces la gente en Chess, por ejemplo, le prohíbe pasar por Chess. Y ahí, sí. bueno, el Jarez uh, está temando, bueno, problemas durante este gamu Y acaba de decir, hace un llamamiento para decir que, que dejen las manifestaciones hasta que termine el Esa, Eso, bueno, es, uh, empieza a crear muchos, uh, muchos críticos hacia él. Entonces el, este sábado puede ser un sábado muy caliente entre Chess y tibabón. Tiahuan es una ciudad y Ties es otra y eh, Ties es paso obligatorio para llegar hasta Tiahuan que es un lugar Tiahuan. de peregrinación religiosa este sábado sí. entonces pueden haber problemas pero miren, Amadou y mm, Pepe eh, da la sensación, o tal vez yo sea en exceso optimista de que es posible que se preserve la paz y la democracia en Senegal que no está perdida, que hay una posibilidad de que La gente consiga mmm, que esto se arregle. Esa esperanza se siente entre la población. Bueno, yo eh, digo bueno, que, que, bueno, sí, bueno. Sí, habla tú, Amado. Sí. Vale, vale. Yo digo que realmente, como conozco bueno el país, la gente y también como también lo que por lo que refieren a lo que ha pasado en los países cerca, cerca como cosa de Marfield hace poco y yo no creo que la cosa va, va, va a ser fácil entonces, porque hasta la única suerte es que Ward se da paso atrás pero él parece, parece en mi punto de vista que está también él vive de, de, de, una, de una represión de, de, de su gente, de su hijo, de su gente que no quiere que se vaya porque esa te manda por algo, porque ese te manda por pero, pagar por... ¿por pagar qué? por pagar porque Se quedaron con muchos recursos del, del, del país ilegalmente y también con muchos crímenes que ha pasado por aquí. Entonces, y también la oposición la población también no, no va a dejar que, que va a seguir. Aunque las elecciones empiezan, van a empezar, van, a, van, van, a, van a, a la campaña, van a pasar con terror. Seguramente van a pasar con, con terror, te estoy temiendo peor que lo que está pasando en Costa de Marfil, porque como veo como sé, la gente la, la, y también la, la, la, la población senegalesa o no va a dar pasos atrás no, porque hay manifestaciones en placar eh, y también en todas partes también de, de Senegal la gente está súper enfadada y, y Pe -Pe hay un diputado de Watt, no me acuerdo el nombre que habló ayer no sé, pasó ayer, sí. no ayer para, para decir que Watt tiene que, que irse Entonces, pues ya, alguien de su propio partido Pepe. político diciendo que el presidente tiene que irse sí Y mira, Pepe, tu, tu opinión es similar a la de Amadú, ¿tú cómo ves la situación? Bueno, eh, yo creo que efectivamente que no, no, no, no todo está perdido, ni mucho menos. Es decir, estamos viviendo un proceso, un proceso histórico eh, muy, muy interesante. Y eh, eh, yo creo que los senegaleses son un pueblo muy orgulloso de la herencia que han recibido de una herencia de estabilidad, de una herencia de democracia, de alternancia en el poder, pacífica, y que, eh, y que desgraciadamente eh, eh, sí, estamos viviendo un momento difícil, un momento complicado, en el que hay un presidente que con 85 años de edad, eh, habiendo superado el límite de esta por la Constitución, se resiste a, a dejar el poder, pero yo estoy convencido de que de que esa sabiduría también que tienen los senegaleses de que esa manera de hacer las cosas al final se tiene que imponer ¿no? eh, eh, quizás en este momento eh, sea el, el momento también de que desde Occidente y desde la comunidad internacional eh, se ejerza la presión suficiente y necesaria para, para echar una mano a, a, a nuestros hermanos, ¿no? cuando hay problemas en el mundo yo creo que eh, es, es el momento de reaccionar ¿no? pero, pero vamos antes por ahí planteaban la opción de un golpe de Estado, etc. Yo creo que no, no estamos en ese momento, ¿no? sino en un momento de, de que efectivamente la gente le demuestre a, a este señor y a, y a los que le rodean que, que, vamos, que no pueden hacer lo que quieran con las leyes cuando le tengan ganas. ¿no? Yo creo que, que, que sí que hay tiempo todavía para, para salvar la, eh, las cosas en este país. Disculpa, Pepe. Bueno, ¿Crees que hay parte del pueblo senegalés ...que apoyaría una tercera candidatura o crees que ya eso sería mucho, mucho pedir? No, bueno, eh, Abdoulaye Wade cuenta con enormes apoyos en Senegal, no, no sería mentir decir que todo el pueblo está en contra de Wade, ¿no? el ...una persona que lleva 12 años en el poder, que estuvo 20 y pico años en la oposición, eh, ha conseguido a lo largo de toda su vida generar eh, una serie de, de sinergias y de apoyos en, en torno a su persona y a su partido muy importantes ¿no? y, que, y que han marcado la historia reciente de este país ¿no? de hecho eh, no cabe duda ¿no? De, que, de que hay gente que la apoya por las razones que sean unos quizás por intereses económicos o personales otros más ideológicos, pero cuenta con, con, con apoyos, igual que contaba Laurent Lorán de Marfil y a la San Guatará, etc. ¿no? No, si no tuviera apoyo, pues probablemente ya no estaría en el poder. ¿no? Y ese quizás sea el, el, el, el drama ¿no? de este país, que, que hay eh, un riesgo de que, que, cuando hablamos de ruptura de la paz social, es porque hay dos, dos bandos, por así decirlo, que se enfrentan. ¿no? Quizás el, el, el, también el principal problema es que la oposición muy desunida, eh, aunque están aglutinados en torno al movimiento 23 de junio, pero han sido incapaces de presentar una alternativa unitaria y realmente seria a, al presidente, ¿no? porque yo creo que otro gallo cantaría si todos estuvieran haciendo piña detrás de alguien que encarnara esas ansias de cambio del pueblo senegalés. ¿no? Bueno, Pepe, también ya sabiendo que ...que estarás agotado... Eh, mm. ...hay una conversación a continuar después... Eh, ...pero mm. que la, bosque, la, la, boste, la bosquejamos también... ...para cualquiera que nos escuche... ...que es la de... ...qué podemos hacer desde aquí... ...desde Canarias... ...un pueblo hermano... ...que... ...donde se come mucho pescado de Senegal... ...hay gente de Canarias en Senegal... ...hay gente de Senegal... ...aquí en Canarias... ...ha habido un movimiento... ...muy importante en los últimos años... ...y... ...y las relaciones siempre han sido muy amistosas... ...entre los dos pueblos, ¿no?... ...¿qué podemos hacer desde aquí?... ...¿qué podemos hacer desde aquí?... Eh, hacer desde aquí? Y, ...bueno... Eh, eh, ...yo creo que... Eh, ...para empezar lo que, lo que ustedes están haciendo... ¿no? Eh, ...haciendo un gran esfuerzo... ...por conectar a las dos orillas ...por eh, dar a conocer la realidad... Eh, ...de lo que está pasando de verdad... ...por mostrar esa solidaridad... Eh, Si la cosa pues, se pusiera incluso peor, pues tender esos puentes en los que ustedes son expertos, ¿no? De, de poner en contacto a, a gente de senegaleses de la diáspora, eh, con los senegaleses aquí. Creo que se están organizando, empezando a organizar algún tipo de actos de manifestación de protesta en, en Europa, en Francia en concreto, para ver el próximo fin de semana. Eh, me consta que en Canarias hay una federación de asociaciones de senegaleses pues, que también es muy activa. Eh, no sé, de, de qué manera eh, arrimar el hombro y hacer eh, presión sobre todo yo creo en este momento para dar a conocer lo que está ocurriendo aquí, para que el mundo no le dé la espalda yo creo que ese es el, el, el, el momento de hacerlo, ¿no? y más adelante en la medida en lo que vayan cambiando los acontecimientos pues ya se verá ¿no? si, si es momento de tomar otro tipo de, de acciones, ¿no? pero yo creo que ahora sobre todo, la de que fluya la información y la información verá Información verdad, verdadera eh, bueno, también Ana quería decir algo eh, no Poco <risa> ah, ah, más. más tengo yo que añadir, ¿no? Bueno, a ver si te ocurre, Ana, para, algo para, para apoyar De pronto, Pepe, estamos eh, eso, pensando en la posibilidad de, de facilitar a los compañeros periodistas de Canarias El, el poder tomar esta información y esta, esta responsabilidad en las manos, ¿no? Porque es difícil para alguien que no ha visitado Senegal, que no tiene el contexto. Eh, de pronto esto que nos has contado, vamos a intentar circular esta, este, esta grabación para que puedan tener más contexto otras personas. E intentar invitar a, a periodistas también a algún tipo de evento, ¿no? que les facilitemos eh, un poco el trabajo porque en el día a día también es difícil informarse eh, imagino no para alguien de que está muy metido en una dinámica laboral muy cerrada a veces sí sí sí no a veces no, no es fácil no el, el, el trabajo de, de periodista no tienes que estar al tanto de tantas cosas no así que toda ayuda siempre será bienvenida ¿no? solo decirle a Pepe a y a Maduro que están en Senegal que acabo de ver una noticia que salió ahora a las nueve a ver a las nueve ...y un minuto en madridpublico.es. Y la noticia dice que cinco detenidos en Madrid... ...tras una acción del movimiento Yo no pago. Y se ve un, una fotografía de, de alguien alzando un, una cartulina... ...donde se puede leer Yo no pago a los bancos... ...130 mil millones de, de euros. Dice Yo no pago ni su crisis ni su deuda... Al grito de esta consigna, unas 200 personas se han manifestado hoy por el centro de Madrid y medio centenar ha conseguido colarse en el metro. El acto de desobediencia civil ha sido convocado por el movimiento de no pago con el objetivo de denunciar tanto los precios del transporte como los recortes sociales ante la crisis. Aunque los manifestantes no han logrado colarse en la estación de la Puerta del Sol, tal y como estaba previsto debido a la elevada presencia policial, de cerca de medio centenar de agentes finalmente se sí lo han conseguido en la parada de Tirso de Molina desde donde medio centenar se ha dirigido en metro hasta la Gran Vía bueno, eh, pero eh, Ana, aquí, va vamos a despedir un poco a, a, a Pepe Disculpa, y pasamos no, al otro tema solo una cosita más, Pepe, con esto de las nuevas tecnologías, ¿tienes Twitter? ¿tienes cuenta de Twitter para seguirte desde aquí? Sí, sí, sí, sí. En, además, en Ginginbali la estamos divulgando permanentemente. Es naranjo-tex. Vale, y, el, y la página web es ginginbali.com. Ginginbali.com, sí. En Facebook estamos. Sí, yo creo que, no, que hoy en día con la tecnología estamos todos conectados. ¿no? Pues muchas gracias, Pepe. Estamos a tu disposición. Sí y estamos conectados y nada como decía Madu agradeciéndote que estés haciendo este trabajo yo creo que es la primera vez que en, desde luego que tengamos noticia que alguien de Canarias esté informando de esta forma desde un país Senegal, eh, de un país africano en esta situación, ¿no? En Senegal en concreto. En Senegal en otros países sí, no, en sí es pero es en que Senegal aquí no hay mucha presencia tampoco de de medios españoles, ¿no? De hecho, bueno, periodistas españoles estamos dos que yo sepa, ¿no? Aquí hay un chico que es cámara y, y soy yo. Y decir también que para los tuiteros que me preguntaban por ahí, el hashtag eh, o un, los hashtags más importantes que se están empezando son SUNU 2012, eh, nosotros tenemos uno que es GGB, eh, en Sierra de Guindimbali, Senegal 2012, y Okupi Senegal, uh -huh. que cuando la crisis en Nigeria se utilizó el de Okupi Nigeria, ahora se utiliza el de Okupi Senegal. Okay. Pues muchas gracias, de verdad, gracias por atendernos y bueno, a ver, a ver si, si la situación mejora y se puede llegar a, a mejorar la situación Venga Sí, vamos a confiar que por duda al final se imponga que no tengamos que ver escenas como las que estamos viviendo estos días, ¿no? Muchas gracias muy, eh, Las escenas son muy fuertes y, y espero que se mejore esa situación y que no haya más muertos, mm. por mi opinión y por mi parte Bueno, un fuerte abrazo, Pepe. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a seguir teniendo gracias, puente. Gracias. Gracias, Pepe. un abrazo. Gracias. Hasta oh. luego. Así, chao. hoe het que es un hombre que llega a un bar, y le pregunta y llega una mujer a la barra y le dice oye tienes móvil, dice me das tu teléfono, y dice sí claro como llamo yo, eh Ahí, nos estabas contando algo muy interesante, Ana. Dime, nos estabas Dime. contando un movimiento que se llama Yo no pago. Sí, sí, eh, discúlpame antes porque no sabía que teníamos poco tiempo y Nada, Pepe se tenía tranquila. que marchar. Escuchamos eh, todo el, el evento, lo que ha ocurrido ahí en el metro de Madrid. ¿es, no hay cosas que de verdad que dan ganas de echarse a dormir, te lo digo de verdad. Porque entre todos los recortes sociales, cada vez más agresivos, eh, Estoy viendo ahora también cómo se quiere suprimir o se suprimió, no, no estoy muy, muy bien segura, me acaba de llegar ahora. El gobierno suprime la Asignatura de Educación para la Ciudadanía. Bueno, se trata de cambiarle de nombre, por lo visto, ¿no? Bueno, eh, no sé si aquí los compañeros del de cu Cuartito del Humor pudieron, no realizar, pudieron realizar una entrevista... ...al jefe de estudios del Nocturno de Cabrera Pinto, ¿no? Eh, bueno, teníamos concertada la entrevista, lo que pasa es que al final hubo un pequeño problema... ...pero posiblemente tengamos la, la entrevista en breve. Seguramente tengamos una entrevista con Tomás Brito, que es el jefe de estudio por las tardes. Lo, te lo tendremos a lo mejor este viernes, eh, si es posible que él pueda. Es que la semana pasada tuvimos un pequeño problema y bueno, esperemos que en breve pod pod podamos tener esa entrevista y hablar un poco sobre lo que va a ser la reforma educativa que creo que es un tema que nos interesa a todos los estudiantes y todos los que todos los que estudiamos en este Sí eh, lo nuevo que van a poner es que van a poner un, un año más de bachillerato y es lo que eh, pondríamos es lo que el, el El, pues, ese año más, ¿y cómo podrían pasar los...? Eh, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Yo creo, que se trato, yo creo que más o menos la reforma consiste en que quieren quitar un año de la ESO obligatoria... ¿Y poner eh, un año de bachillerato? Y poner un año más de bachillerato con que serían tres. Hacer un año de bachillerato obligatorio y a la vez los otros dos años que sean optativos. O sea, eh, es, es como eh, acabar en vez de cuarto la ESO. El grado... Eh, el, mm, pues el que tiene que el grado obligatorio en tercero de la ESO ahora. Es como un poco cambiado, es como tenemos que ahora acabar el tercero y después en cuarto ya sería primo de bachillerato. Sí, te daré. hombre, también creo que te daría la opción de hacer un, un curso de grado medio y luego ya si quieres seguir con el bachillerato sigues o puedes tienes esa opción de hacer o grado medio o puedes hacer un, el primer año de bachillerato y luego ya hacer los otros dos. Eh, creo que esta reforma, bueno, habrá que, si en todo caso de que se apruebe, pues habrá que ver las consecuencias que tiene esto Principalmente, eh, pri principalmente es eh, lo que, la entrevista de Tomás Brito, es, queríamos pedirle la opinión O qué van a hacer con ese percance y, cual, cual, y qué noticias nuevas y eso Pues sí, a ver qué pasa ¿Podrías continuar lo que estabas contando? ¿Qué es eso de...? Sí, sí, siguen saliendo noticias. Por ejemplo, ahora en el periódico Diagonal, lo vuelve, vuelve a salir. Están saliendo ahora mismo, ¿no? Porque son noticias bastante frescas. Eh, nueve detenidos en la acción de yo no pago en Madrid. Eh, cabe recordar que la acción de yo no pago era una forma simbólica y pacífica de protestar ante la injusticia de que el peso de la crisis económica recaiga sobre los hombros de la población. Los participantes mantienen que su objetivo es denunciar, aprovechando la lucha concreta, contra la reciente subida del 50% en el billete del metro urbano. Que el aumento del, del coste en los servicios públicos va destinado a pagar una deuda ilegítima, contraída para rescatar a los bancos, a quienes consideran culpables de la crisis. Uh, Ana, tenemos S crisis entonces, en Senegal, crisis aquí. ¿No te sacas un poemita de eso? Sí, sí, que lo tenías preparado, ¿eh? Es verdad, un poemita por ahí que tengas tuyo Un poemita anticrisis <risa> y Oye, mi, Mientras tanto, preséntanos a la nueva gente que ha entrado dentro del cayuco Bueno, ha entrado mi madre Yolanda, que está por ahí también Mi hermano Raúl y Julio, que está también, que vinieron a recogerme <risa> Y, nada no, bueno Bueno, están invitados a bueno, respecto a, a lo que micrófono. decías, Ana, yo me, me, enter, me enteré hace poco de, de esto que se iba a subir el precio del transporte público Pues hombre, yo creo que esta, este movimiento, el yo no pago, a la, a la vez que puede ayudar a, a protestar, puede ser incluso también una, puede ser un impedimento o puede, o puede generar problemas también. Eh, no sé tampoco cómo, cómo puede afectar esto. Mm -hmm. Bueno, claro, vamos a Está generando porque la gente está saliendo a la calle desesperada porque están subiendo los impuestos, eh, no hay trabajo, eh, el, le, los impuestos es para un dinero que se le dio a los bancos, entonces es como el mundo al revés, entonces que la gente ya desesperada intenta reunirse y salir a la calle, eh, protestar de alguna manera. El problema es cuando las cargas policiales son tremendas, a gente que no lleva nada en sus manos, que lo único que portan son pancartas diciendo eh, que la deuda lo paguen los bancos eh, y el policía con las porras intenta eh, detener la, las palabras que nacen, que salen al aire, ¿no? Mi madre, mira, ¿y Amadú sigue en antena desde Senegal? Sí, sí, estoy escuchando. Bueno, hermano, cuéntanos algo ahí eh, que nos haga soñar un poco. El baobab ese enorme que tienes al lado de casa... ¿sá? Sí. Ah, vale. Ese, ese baobab. <risa> ¿por, qué, ¿Por qué no se puede cortar ese baobab? ¿Por qué nadie va a cortar ese maravilloso árbol? No, porque el baobab ahora es importante como Amadou, como Rafa. Y tú ves que el baobab está en la mitad de, de la calle, pero no lo cortan. Y la gente lo muy, muy bien porque la gente ve que es una creencia muy antigua, ve que si cortamos el baobab o si alguna persona le hace daño, bueno, le puede pasar algo en su futuro, o puede tener mala suerte durante toda su vida, porque aquí el baobab, bueno, es un árbol que ha servido mucho en la, en la historia, en la historia. Era también un baobab donde antes, antes de ir a hacer alguna algún, una misión importante, la gente tenía que ir en el baobab para rezar ahí. Y si, si ves también uh, aquí en Senegal, uh, entre la región de San Luis y Luga, el, el es el baobab. Es el baobab que limita entre las regiones. Por ejemplo, el límite de una región de la, la, a la otra, Siempre hay un baobab donde ponen un tablo cerca. Un y tablo, un panel. Y es importante. Uh -huh. Y en el baobab todo se usa, todo se usa, todo se usa. ¿Todo se usa? se usa? A ver, ¿qué es lo que se usa su, de baobab? Sus hojas Sus, sus hojas uh, curan y se, uh, se, se usa para hacer salsa de una comida que se llama boraje. Y parece un poco a, al mafe, pero bueno, la salsa es hecha con hojas de baobab y Hay también el fruto que se llama en francés singe, que se usa aquí para hacer un zumo que pili seguramente sabe hacer. Muy sí, bien. yo lo conozco. Y mi, mi hermano también le curó una Ajá. diarrea terrible que no se la curaba el fortase. Sí, y también dice que se cura mucho, es muy rico y también uh, ¿Ah? su piel es rico y cura. La, pie y la piel, también la piel uh, le usan para hacer cuerd cuedras, cuerdas. Cuerda. Cuerdas Cuerdas y para también hacer uh, bañe, pero la, la piel hay que para, para la gente que tiene que, usar, que sacar el piel tiene que estar preparado tiene alguna cosa para recitar bueno son creencias que la gente cree aquí porque si viene a, a, a, a cortar el al baobab bueno, eso es muy malo O sea, que si no, no se no hace para... de forma industrial sí. ni a lo loco, sino no. con un respeto y un ritual ah, con mucho, Sí, sobre eso, sobre eso. <risa> Perdona, disculpa, tú decías que curaban, que las hojas curaban. ¿Qué tipo de enfermedades? Bueno, no soy un, no soy un, ¿cómo se dice? un médico practicante pero mi padre si estuviera cerca puede decir muchas cosas sobre eso. Y, bueno, la gente no usa las maderas para curar y el zumo ya sé que la gente lo usa ahí para evitar la gallarea, sobre Ajá. todo. Mira, Yamalu, ¿es verdad que hay un depósito de agua debajo de los baobabs? Que, que se guarda agua debajo del árbol que el árbol retiene agua en la parte de sí, abajo sí sí sí sí sí el árbol uh, retiene retiene agua y después durante la, la estación seca usa este agua para para, para sobrevivir por eso el baba ahí se puede, eh, se puede llevar bueno un siglo viviendo el baba eh, me está chivando aquí Pili a través del esquipe de Amadú, que el, el zumo es astringente, ah. muy bueno para quitar la diarrea, esto es sumamente ah. importante, me, ¿no? Me hace pensar, sí, sí, sí, el Baboá es muy parecido, aun siendo muy diferente, al drago, porque es un animal que parece, un, un una planta que parece venida de otro planeta, ¿no? Es muy particular, muy bueno, aquí también tenemos el aloe vera que también dicen que tiene, que cura la piel y tiene bastantes propiedades para la piel sí, sí, sí, bueno, y otra cosa a la que quería que nos hablase Amadou es de cómo va esa antena wifi que se ha puesto en el barrio esa antena bueno, wifi eh, eh, hay... ¿hay gente conectándose a internet a través de ella? Bueno ahora sí ahora mismo ahora mismo si sales en la calle ya están eh, los chicos conectando y bueno eh, se ve que también bueno hay chicos también que vienen de Después de la, del ferrocarril, el otro barrio en Yang para venir aquí conectando cerca. Y uh -huh. es una antena que funciona bastante bien porque está sirviendo a la gente. Y en el colegio de Ismael llega la gente, los alumnos que llevan hoy. Oh, me dijo ayer que, bueno, los alumnos, bueno, ya no trabajan, ¿eh? Hay unos que usan el portátil en clase. <risa> o sea, fíjense <risa> lo que son las cosas. Estamos hablando de que. ...una asociación de amigos de Canarias y de Senegal... ...pone una, una internet en la casa de una persona... ...que esa internet luego cuando al paso de los años se puede... ...se lleva y se pone una antena para que llegue más lejos... ...y todo un barrio que se está beneficiando y compartiéndola... ...entonces tú sí, no, no, no, no, no encriptas, no cierras la, la internet... ...la compartes con la gente... Sí, sí, sí, sí, sí, todo está liberado... ...y aquí los chicos... ...bueno, hoy vino un chico para decir... mira Quiero poner mi mano en el Chebuyet, me dice que dices, dice que no, en la, en la antena. Eh, la wifi, la wifi dice que, porque yo, bueno, eh, cómo se dice, eh, Fátima había cargando su móvil, había desenchufado el enchufe y los chicos vinieron aquí para decir, mira, hay que encender el móvil, no la apagas, no, no no le apagas, entrando, pero, bueno. Pero claro, ustedes están oyendo a Madu y hablan de una antena, pero es que donde está Madu eso es todo arena. Hay arena Siempre por todas arena. partes. Nosotros vimos, cuando comunicamos con él desde el instituto, vimos que, que es todo, o sea, no, no hay carretera, simplemente es todo lleno de, o sea, es, es arena, no hay... Sí, es arena. Es Exactamente. Arena, es, arena. es muy difícil moverse ahí. ¿Y qué, qué tipo de cosas hacen los chicos cuando se conectan a la internet con dificultad? Porque es difícil conseguir una máquina en la que conectarse. Ajá, ah, sí, sí, ¿Qué hacen? Sí. ¿Qué tipo de cosas hacen con el ordenador, Amadú? ¿Qué los páginas visitan? los chicos. Sí. ¿Los aquí? Bueno, hay unos que, que usan para estudiar, para estudiar, sobre todo ver ejercicios de francés, pero bueno, la mayor parte de lo, los que lo usan por Facebook. Y también, algo, ayer también hay una, algunas chicas que estaban cerca de, en el terreno, donde hay uh, el, la, la alimentación del corriente ahí hablando en Skype con, con, con, con gente. Uno de, una de ellas me dijo que bueno está hablando con, con su primo que está en Italia. O sea que puede mantener mejor y, bueno, comunicación de, con su primo que está en Italia porque las llamadas telefónicas sí, no sí, podría pagarlas sí. normalmente a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí, eso sirve, eso sirve. Eso, normalmente la gente está aprovechando, aprovechando. Eh. Es importante. Bueno, pues Amadú, yo le quería dar ya el turno a los super periodistas para ver si tienen alguna pregunta que hacerte o también a lo mejor se apunta a Raúl ah. o Julio o Yolanda o quieren compartir algún pensamiento, alguna inquietud o algo que han descubierto en el día de hoy que les ha parecido fantástico y que hay que decirlo por las ondas para que lo disfruten más gente. Yolanda, ¿tienes algo ahí que compartir? ¿Algo que te has encontrado bueno en el día de hoy, por ejemplo? Estoy yendo los miércoles a un curso eh, con una mamá y con mujeres. Entonces hemos compartido dos horitas de ver una película, de comentar, comentar lo que nos pasa. Entonces para mí es algo muy positivo compartir, ir a los, al curso, ir los miércoles y compartir con esas mujeres. Mejor Otro comunicarse ratito. que quedarse en casa viendo la tele, Por ¿no? Por supuesto. <risa> Julio, ¿te animas con algo? Ah, el tema de eso. ¿Más de...? De sofá, más de sofá. Amado. A ver, Raúl, perdón, Raúl, bueno, ¿no? Espera, disculpa. ¿Nos, ¿Nos cuentas algo ahí? ¿Hay alguna canción que has descubierto últimamente que merece la pena? ¿O algún videoclip o alguna película? La de, la de <risa> hay, una, hay una canción que mi hermano descubrió hace poco Que, eh, bueno, la típica canción que baila Cristiano Ronaldo en los partiditos Ajá. Eh, sí, que, sí, que también la va a poner para que la oiga. Es una canción de Michael Telo que se ha hecho bastante famosa Incluso está en las 10 canciones eh, más, más escuchadas en el en final de 2011 Y la verdad es que es una... Habría que averiguar si en Senegal también la han no escuchado A ver, Amadou, ¿tú nos dirás si este ritmo ha llegado hasta allí? La verdad, mi opinión es que a mí no me gusta Porque es que mmm, Habla, mezcla palabras eh, Puede que sea la canción en portugués, pero No sé cómo las chicas, prefiero Que oigan Justin Bieber Que esa canción, porque te lo digo. Mi opinión. Vamos a ver, ¿la tienes ahí preparada, Daniel? ¿La canción? aquí la canción A ver, Amadou, ¿tú nos vas a decir si esto ha llegado También a Senegal? A ver, a ver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 Ves a falar Como é que Nossa, me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Amadou. Hola. Mira, bonita. Ha, bueno, ha llegado, ¿Se conoce sí, esta canción sí, aún, por allí? No aún no ha llegado aquí, ¿eh? Porque yo no, no, la, no la conozco Pero es una canción muy bonita Me imagino ver a una mujer senegalesa Vestida con muchos colores Bailando en una zona llena de arena Qué bonito, ¿eh? La verdad que sí <risa> <risa> Bueno, nos vamos yendo una ronda, una ronda de mensajes A ver si, aunque sea por gestos Nuestra realizadora nos dice algo ¿Por gestos? que sigamos venga a ver Raúl un mensaje para los vecinos ah que les quiero mucho y ya está, y ya está. venga Yolanda que sigan compartiendo entre todos que tengan mucha suerte en el puente de trabajo que les vaya bien en Senegal y que solucionen los problemas que están habiendo en Senegal Pues yo a los vecinos, que sean felices y que no se dejen, que no, que no se amarguen y que, y que sean felices y que vivan la vida, que pasa hasta. ¿Ana? Pues yo me uno a la energía de Ahí soy y me parece súper divertida y pues termino bailando. Bueno, pues yo bailando eh, con un pie en Geneto y otro pie en Luga, Senegal. Amadou, estamos contigo, estamos con todos los senegaleses y con todo el planeta porque somos todos uno. Eso es lo que siento y ahí estamos. Inshallah, Senegal saldrá de este problema y por lo menos desde fuera un pequeño granito de arena. Hay personas que queremos poner para que, para que la gente que está trabajando para la democracia lo consiga, que no se pierda la democracia en Senegal. Y terminas tú, hermano. Bueno, muchísimas gracias y que tenemos que seguir también con este programa de radio muy, muy importante y contando cosas reales para que la gente lo sepa. Y bueno, eh, ojalá que la paz vuelta prontito en este país de la Taranga muy bonito y que seguimos compartiendo los proyectos y un abrazo muy fuerte a todos. Y bueno, pide a bailar. Chao. <risa>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 Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas, y a nadie canta el vento, ya no hay locos, ya no hay parías, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza, queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda ya en Polsartre